Hola y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de SpanishPodcast.net. Hoy vamos a hablar sobre el aprendizaje de idiomas, concretamente sobre el aprendizaje de las personas mayores. Si eres una persona mayor, si conoces a alguna persona mayor que quiere aprender idiomas o si quieres saber cómo afecta la edad al aprendizaje, creo que este episodio será interesante para ti. Hoy voy a hablar sobre la memoria. Recibimos correos electrónicos de personas mayores que aprenden español. Nos preguntan sobre el aprendizaje de las personas mayores. Existen algunos mitos sobre el aprendizaje de las personas mayores. Ideas falsas que tienen algunas personas sobre el aprendizaje. Estas ideas normalmente se tienen porque es información que pasa de boca a boca, es decir, información que se transmite sin saber si es cierta o no. Antes de continuar, quiero que algo quede claro. No soy neurocientífico, no soy un especialista en el funcionamiento del cerebro, ni nada que se parezca. Solo soy una persona interesada por mejorar las técnicas de aprendizaje y aumentar el rendimiento al máximo. Durante mis años como profesor leí muchos libros, artículos y estudios sobre neurociencia, sobre cómo aprendemos y he hecho varios cursos sobre este tema. Durante estos años he aprendido muchas cosas sobre cómo funciona el cerebro y he intentado trasladar a la práctica estos conocimientos. A mí, personalmente, me ha servido para mejorar muchas cosas de mi forma de estudiar y a muchos de mis alumnos también. Creo que es interesante compartir parte de estos conocimientos y experiencia contigo. Primero voy a hacerte una pregunta. ¿A qué edad piensas que empiezas a envejecer? La mayor parte de las personas contestan a esta pregunta y dicen cosas como cuando te salen canas en el pelo, cuando te salen arrugas en la piel, cuando tienes nietos, cuando tienes hijos, respuestas de este tipo. En realidad, la edad a la que empiezas a envejecer es a los 25 años aproximadamente. Esta es la edad de tu plenitud física y mental. La palabra plenitud significa el momento más importante o el mejor. La plenitud de una persona es que esa persona está en su mejor momento, tanto física como mentalmente. A partir de los 25 años se empieza a envejecer. Es una transformación muy lenta, pero empezamos a envejecer. El envejecimiento del cerebro. Nuestro cerebro, por supuesto, también envejece. El cerebro está principalmente compuesto de por unas células especiales llamadas neuronas. Estas células son las que nos permiten pensar, razonar, crear, hablar, reír, llorar, sentir, correr, trabajar, pintar y todas las funciones que puede hacer nuestro cuerpo. Conforme envejecemos, algunas neuronas van muriendo, pero son sustituidas. Antes los científicos creían que las neuronas no se regeneraban. Hoy en día sabemos que esto no es así. Hay una parte del cerebro llamada hipocampo que genera más de mil neuronas nuevas cada día. Aunque las neuronas se van sustituyendo con la edad, el cerebro se hace un poco más lento. Podemos decir que cuesta un poco más de esfuerzo asimilar los cambios o la información nueva. Aunque esto es verdad, tengo que decir que la diferencia entre el cerebro de una persona mayor y una joven no es tan grande. Es mucho más pequeña de lo que la gente piensa. La realidad, los hechos, es decir, lo que ocurre en el mundo real es bastante diferente a lo que mucha gente piensa. Por ejemplo, existe el mito de la juventud creadora. La gente suele pensar que las personas jóvenes son más creativas y tienen ideas más innovadoras. Sin embargo, si repasamos la historia, hay cientos de ejemplos que contradicen esto. La mayor parte de los artistas, por ejemplo, suelen realizar sus obras más creativas cuando tienen una edad avanzada. Por ejemplo, Leonardo da Vinci terminó de pintar su cuadro más famoso, Mona Lisa, dos años antes de su muerte. Otros pintores como Tiziano o Velázquez firmaron sus mejores obras poco antes de morir. Otras mentes geniales de la historia hicieron sus mejores aportaciones muy jóvenes, pero siguieron produciendo resultados muy útiles durante toda su vida. Habló de personas como Albert Einstein, Isaac Newton, Charles Darwin o Marie Curie. Esto quiere decir que la experiencia también es importante. La experiencia en la vida ayuda al aprendizaje. Esta es una ventaja que tienen las personas mayores que no tienen las jóvenes. El cerebro se puede mantener activo durante toda la vida de una persona pero debemos ejercitarlo. Como si fuera un músculo, tenemos que entrenarlo y mantenerlo para que rinda al máximo. La verdad sobre nuestro cerebro y el envejecimiento es la siguiente. 1. La inteligencia se mantiene estable durante toda la vida de una persona, aunque se puede mejorar con entrenamiento. 2. La memoria a corto plazo disminuye un poco. 3. El proceso de pensamiento se hace un poco más lento. 4. La creatividad se mantiene estable, e incluso aumenta. Pérdida de memoria. Otro mito es que las personas mayores pierden memoria. Generalmente esto no es así. Se pierde un poco de la memoria a corto plazo, es decir, la capacidad de recordar la lista de la compra o lo que has hecho esta mañana. El motivo de que ocurra esto es complejo y puedo explicarlo en otros episodios, pero no lo haré ahora. Esta pérdida de memoria es mucho más pequeña de lo que la gente piensa. Muchas veces, el efecto de esta pérdida de memoria a corto plazo se amplifica. ¿Por qué? Por el autoengaño. ¿Alguna vez has escuchado a alguna persona mayor decir, ya no tengo memoria, antes me acordaba de todo y ahora me cuesta mucho? Hay que tener cuidado con esto, porque podemos caer en el autoengaño. ¿Qué quiere decir autoengaño? Autoengaño es tener una creencia sobre algo que no corresponde con la realidad. ¿Por qué es peligroso? Porque nuestro cerebro, a pesar de ser una máquina maravillosa, tiene algunos problemas. Uno de los problemas que tiene nuestro cerebro es que tiene dificultades para distinguir entre realidad y ficción. Esto puede sonar un poco extraño, pero a nuestro cerebro le cuesta bastante esfuerzo distinguir algo real de algo que no lo es. En España entre los niños Hay un juego que se llama El teléfono estropeado. Seguramente en tu país exista algo parecido. El juego consiste en lo siguiente. Varias personas se sientan en círculo. Una persona inventa una pequeña historia y se la cuenta al oído a la persona que tiene al lado. La siguiente persona intenta repetir la historia a la siguiente persona y así sucesivamente. Cuando la historia llega al final del círculo, es completamente diferente. Han cambiado muchas cosas. ¿Por qué ocurre esto? Simplemente porque el cerebro no puede recordar todos los detalles con exactitud. Además, cuando alguien te cuenta una historia, sueles imaginarla en tu cabeza. Inconscientemente, sin querer, añades detalles, cosas, sonidos, y muchas otras cosas que no estaban en la historia original. Cuando le cuentas la historia a la siguiente persona, tu cerebro ya no es capaz de distinguir qué cosas pertenecen a la historia real y qué cosas has añadido tú de forma inconsciente. La imaginación es muy poderosa. Cuando dices alguna frase como «estoy perdiendo memoria», Hay que tener mucho cuidado. Tu cerebro puede amplificar este pensamiento y hacer que tengas una pérdida de memoria virtual. Es decir, una pérdida de memoria que no es real. Esto puede ser peligroso porque nos convencemos a nosotros mismos de algo que no es real o que no es exactamente la realidad. Es posible que hayas perdido algo de memoria, sí, pero no tanto como imaginas. Piensa que cuando eres mayor es normal que olvides cosas como qué has comido hoy o la lista de la compra, pero esto no afecta demasiado al aprendizaje. Tendrás que hacer un poco más de esfuerzo, pero en realidad no mucho más. Muchas personas mayores asocian dificultades con el aprendizaje con la pérdida de memoria. En realidad, tal vez deben cambiar algunos de sus hábitos. Cambiar las horas de estudio, cambiar de método de estudio, cambiar el lugar de estudio. Los buenos hábitos son mucho más importantes para aprender bien que la memoria. Detectar qué es lo que falla suele ser lo más difícil. Una vez que sepas qué puede fallar, cambiarlo es fácil. Una ventaja de perder memoria Aunque pueda parecer algo extraño, perder algo de memoria a corto plazo tiene algunas ventajas. La primera y más importante es que resulta más sencillo mantener la concentración. Una memoria a corto plazo más pequeña hace que podamos mantener la concentración en una tarea durante más tiempo. Esto es genial para un estudiante. Como ves, no todo es malo cuando pierdes un poco de memoria, también hay algunos efectos secundarios positivos. Al mejorar la concentración es más fácil trasladar la información que estudias hasta la memoria a largo plazo. Tal vez tengas que utilizar un poco más de tiempo para estudiar, pero el resultado al final será muy parecido. Mantén la mente activa. Es importante, para las personas mayores, mantener la mente activa. Leer libros, revistas o un periódico es siempre un ejercicio saludable para el cerebro. Estudiar un idioma siempre te va a ayudar a mantener tu mente activa. ¿Por qué? Porque es un proceso que nunca se detiene. El aprendizaje de idiomas es algo que se realiza de forma continua. cada día. Puedes aprender algo nuevo. Cada día puedes avanzar un poco o hacer algo un poco más difícil. Al igual que hacemos natación o corremos para mantener la forma física, es importante que hagamos ejercicio con el cerebro. Cuanto más utilicemos el cerebro, más se desarrollará. ¿Cómo hacemos esto? Es fácil, usándolo. Puedes utilizar juegos. Los juegos de cartas, el ajedrez o los juegos de mesa son buenas ideas. Además favorecerás las relaciones con otras personas, algo que también es muy importante. Estudiar idiomas también es un buen ejercicio. Puedes hacerlo de muchas formas. Simplemente escuchar las noticias en otro idioma puede ser un ejercicio para ti. Aunque no comprendas todo lo que dicen, tu cerebro se estará esforzando y por lo tanto estará trabajando. Realiza actividad física. La actividad física es importante para el correcto funcionamiento del cerebro. No es necesario correr una maratón o hacer 100 kilómetros en bicicleta. Pasear o hacer un poco de ejercicio en una piscina son actividades fantásticas para cualquier persona. Aún así te recomendamos que antes de iniciar cualquier actividad hables con tu médico la actividad física activa el cerebro. Hacer deporte o cualquier tipo de ejercicio hace crecer la cantidad de conexiones entre neuronas que hay en el cerebro. Realizar cualquier actividad física te ayudará a realizar un aprendizaje mejor, especialmente cuando eres mayor. Uno de los problemas que tienen las personas mayores es que suelen hacer una vida muy sedentaria ¿Qué significa vida sedentaria? Una vida sedentaria es una vida con poca actividad física, una vida en la que se pasa muchas horas sentado, por ejemplo. Es recomendable buscar actividades que nos guste hacer, un poco de gimnasia, pasear, ejercicios en la piscina. Siempre es recomendable consultar primero a algún profesional que nos aconseje qué puede ser mejor para cada persona. Resumiendo, voy a hacer un pequeño resumen de las ideas importantes. 1. El cerebro envejece, pero no se estropea. Puedes aprender cualquier cosa durante toda tu vida. 2. Las personas mayores pueden ser tan creativas como las jóvenes e incluso más. 3. Realizar actividades físicas de cualquier tipo mejorará tu capacidad de aprender 4. Debes mantener la mente activa realizando actividades mentales, juegos, libros o cualquier actividad que estimule la mente 5. La pérdida de memoria es mucho más pequeña de lo que pensamos y puede tener algunos beneficios 6. La actividad física activa el cerebro Realizar actividad física, aunque sea simplemente pasear, mejora tu capacidad mental y la memoria. Creo que son algunas recomendaciones bastante sencillas y que casi cualquier persona puede seguir. Si eres una persona mayor, ten en cuenta que no hay nada que impida tu aprendizaje. Solamente necesitas un poco más de paciencia. El cerebro puede mantenerse a pleno rendimiento durante toda la vida de una persona. Espero que este episodio tenga utilidad doble para ti. Por un lado, practicar tu comprensión oral del español. Y por otro lado, aprender algunas cosas sobre el aprendizaje. Si tienes cualquier duda o sugerencia, escríbenos. Puedes hacerlo a través de varios medios. Correo electrónico, Facebook, Twitter, Google+ o los comentarios de nuestro sitio web. Intentaremos contestar lo más rápido posible. Tengo que decir algo. Hay algunas personas que escribís a nuestro correo electrónico y tardamos bastante en contestar. A veces nuestro servidor de correo electrónico califica un mensaje como spam y no lo vemos hasta que comprobamos esta bandeja. Os pedimos disculpas por ello. Ya me despido.